son las nueve puntos de la mañana tenemos 27 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa la glorieta aquí en el 101.4 de teleche en radio marca es miércoles 20 de 29 de julio y la consellerera de sanidad mostró ayer su preocupación por la aceleración de los contagios que se están produciendo en toda la comunidad valenciana y también aquí en elche por eso se reunió ayer con el alcalde ha pedido a la ciudadanía que no abandone la prudencia en ninguna situación y anunció que se van a contratar a más rastreadores para controlar la pandemia en la comunidad. Desde la Consellería se confirmó ayer dos brotes en Elche, los dos brotes de Elche, uno con cuatro casos en el ámbito laboral y el segundo con cinco contagios en el ámbito social. En Elche llevamos ya 92 casos, 36 más desde la última actualización de los datos que se realizó el pasado viernes, es decir, que de forma aislada se están detectando contagios que deben ser rastreados para poder vigilar más el entorno de todos los que dan ciencias positivo En los últimos 14 días se han duplicado, por tanto, los casos en toda la comunidad valenciana de los brotes detectados. La consellera explicó que el 45% está relacionado con el ámbito social y las reuniones familiares. ...o con amigos, además casi la mitad corresponde a personas... ...entre 15 y 34 años de edad, dentro de una hora... ...el equipo de gobierno, los ediles de seguridad y emergencia... ...y de sanidad también informarán de la evolución del coronavirus... ...en nuestro municipio, así que estaremos pendientes... ...de esa rueda de prensa hoy... En unos minutos hablaremos de este asunto y de otros que conforman la actualidad local... ...con los periodistas Pedro Soriano y Sacramento Alvear en esa tertulia de todos los miércoles. Además, en la segunda parte del programa vamos a entrevistar al concejal no adscrito... ...Eduardo García Tiberos para iniciar con él esa ronda de entrevistas... ...a los porcavoces municipales con motivo del pleno que se celebró el pasado lunes... ...en el centro de Congreso. Será a las diez y media y antes sobre las 10 ...tenemos previsto hablar del trasvase Tajo Segura... Ahora comenzamos el programa con el mejor ritmo del Mediterráneo, el que nos trae la banda valenciana de Alquira, La Fúmiga. Cara, Ven que bufa de llevan De Gregal y Tramontana A la fe no te la sal Tú y yo son terra y mar en La verde es Y si la nao se enfansa Y aunque darte a un costado Son forces furianza De ser desgrim chafar Protagonista es una historia Que no contarán on es que van a trencar, on és la gent la Mediterrània. Mediterrània és una festa, una lliure i totes esencial. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània és la no, lliure. Sí, sí. Mediterrània la tempesta, lunes que l'anici és a miullí. i que no passen l'entré, si no t'es la no callen l'estrèque, que iguales de la pena, la una, la cresta, la vida, la tendresa, la vida, el cap y volen, la recompensa, promesa, la mediterranía de feste. Sona el cinc, sora el cap, la danza de la libertad, abrazades viaceres al coste la mar, al coste la mar, al coste la mar, el mar se lo querí la humanitat. On es Pened y que van recan, on es gente de la mediterranía. Mediterranía es una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 Grupo Municipal Compromís. Perell. La Glorieta con Rosemary Alonso. Son las 9 y 7 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestra tertulia de todos los miércoles con los periodistas Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días, Ros, Cantado. Y le acompaña también Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento. Sacrament. Buenos días, ya parece que somos el dinámico ¿no, Pedro y yo? <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver si podéis resistir todo el verano conmigo. Eh, vamos, a, vamos a comenzar abordando en primer lugar... Esa aceleración que es lo que nos preocupa de casos de contagios que estamos registrando, por desgracia, en Elche, también en toda la Comunidad Valenciana, pero en Elche con esos dos brotes, con ya nueve contagiados y demasiados casos positivos aislados. Ya tenemos 92 en los últimos 14 días. ¿Van a tener razón los británicos para poner en cuarentena, y esta es la pregunta que os lanzo, a los que vengan de España o... ¿También tendrán razón los franceses para meternos en esa lista de países de riesgo para hacer turismo, Pedro? Pues hombre, vamos a ver, todas las medidas que se toman, lo que está demostrando es que, eh, como al campo, a este virus no se le puede poner puertas, porque siempre hay una puerta de atrás por la que el virus se escapa y, y contagia, y, y sigue eh, afectando a familias que se unen para celebrar contra el asunto, amigos o simplemente a extraños que coinciden en algún lugar público y, por lo que sea, ese virus se escapa y, y salta de uno en uno. Está claro que hasta que no haya una vacuna parece ser que, que no va a ser posible ir atajando eh, a destajo, como decimos aquí en esta tierra, a a este virus. Los países pues pueden tener medidas más o menos llamativas, pueden adoptar precauciones respecto como siempre la xenofobia a los que vienen de fuera a los que tal porque yo en mi casa la tengo limpia pero tú vienes a ensuciármela me parece a mí que no que tanto Francia como Inglaterra siguen teniendo casos propios casos de sus de sus familias y no tienen por qué mirar tanto a a los que vienen de fuera muestran o de bueno pues pues así de esa manera conforman a sus conciudadanos y, y dan la sensación de que están atajando el virus Bueno, pero que este virus esta pandemia que estamos que seguimos sufriendo no es una cosa fácil como como se está comprobando y como ya algunos anunciaron en su momento de que de que esto iba a pasar y en este caso ya ya sí que no eran profetas del pasado sino que dijeron que habría rebrotes en el futuro y efectivamente lo los está viendo y no es una cuestión. Eh, Baladí eh, se cuela por todas partes. Sí, pero es, de, es verdad, anunciaron que habría una segunda oleada, pero no tan pronto, no en verano. Es que la segunda oleada nos puede venir en la segunda quincena de agosto, según el supuesto que ya barajaron los estadísticos de la Universidad Miguel Hernández en un informe de Sacramento. Sí, vamos a ver, el, el, la cuestión que hay es que esta, la, la oleada que estamos teniendo ahora, suponiendo que sea una oleada, eh, viene indicada porque tenemos más medios de decreción. En, en la oleada anterior, la primera oleada, la única forma de identificar el virus era con una radiografía y prácticamente ya en la UCI, porque además se recomendaba que el paciente permaneciera en su casa hasta que el paciente ya no pudo más y se acercó al hospital. ...pruebas PCR que te detectan... Eh, ...los casos, y eso es lo que estamos haciendo... ...detectando los casos, ¿no? En el Reino Unido tienen más casos de infección... ...que en España, o sea que debería ser al revés... ...el problema se plantea cuando hay un gobierno... ...que quiere, porque como decía Pedro... decir, pues, sin eh, vulgarmente hablando... ...chulear delante de su población, diciendo... ...mira, voy a poner restricciones a todo el que venga... ...además del primer destino turístico de los británicos... ...que es España, y, y como no ha habido nadie que reaccione ante eso, y el único que ha reaccionado ha sido un encargado de la sanidad del Estado eh, español, que dice que mejor que no vengan, pues los otros dicen, oye, mira, <ríe> me lo pones perfecto, me lo has dejado bordado, ¿no? Entonces, no es cierto que tengamos más rebrotes contagiosos y peligrosos en España. Y yo, a ver, la utilización de las terminologías, la segunda oleada, esa oleada que se esperaba para octubre, eh, finales de septiembre, octubre, noviembre, coincidiendo con la gripe, que ese era el problema que se planteaba, no creo que esto sea la oleada. Lo que hay es que ahora se detectan más. Y se han detectado, curiosamente, en núcleos familiares y en fiestorros. Es decir, no, no se detectan en la calle, no se detectan en un bar tomando una copa, no se detectan en la playa, no se detectan en ninguna otra situación de la vida normal y corriente de la ciudadanía, española o extranjera. Entonces, es un poco... ¿Cómo te diría? Pues, pues no sé, a la pro, eh, propaganda, si vamos a lanzar la idea a ver qué pasa. Y, y lamentablemente nadie en este país está oponiéndose a esas ideas que vienen de fuera. Con lo cual nuestra tradicional leyenda negra la seguimos manteniendo. Según el estudio realizado por los rastreadores en la Comunidad Valenciana, el 42% de los brotes eh, tienen un origen, precisamente en las reuniones familiares. Claro. Pedro, y ayer mismo la consellera anunciaba... Eh, la contratación de más rastreadores, 85 en total, que se van a unir a algo más del millar que ya hay en la comunidad valenciana, realizando ese control de los brotes. ¿Creéis que se está trabajando bien? La consejera decía que, que la comunidad valenciana es la que más rastreadores ha contratado. De, de todo el país, ¿creéis que se está trabajando bien aquí en la Comunidad Valenciana? Y también hay un dato, y es que Elche salió ayer en rueda de prensa porque la consellera se reunió con el alcalde de la ciudad y precisamente dentro de una hora habrá rueda de prensa para que nos informen de las medidas que se van a adoptar en Elche porque la aceleración de casos preocupa, Pedro. Sí, vamos a ver, si sí, es que todo, todo está muy unido efectivamente dónde se relajan más las medidas de distanciamiento y de tal pues cuando el seno de la familia porque cuando estamos en familia parece que nos sentimos seguros de que de que bueno aquí estamos todos y somos no hay ningún extraño no hay nadie que venga de la calle aquí somos todos de casa, bueno pues mira todos de casa y el fueen labrada se va a infectar por la madre de un jugador de de tal así que tal las medidas que se están tomando los rastreadores pues bien bien no sé si. Si es tener más rastreadores o, o máquinas o más rastreadores de personas es el personal sanitario que los utilice y con un cierto orden y con una cierta eh, vamos a ver con una cierta cientificidad es decir bueno todo de palabra con una cierta profesionalidad en el sentido de que hay que, hay que ir eh, controlando ese rastreo de una forma metódica. Vale, pues bien, y lo que se vaya a anunciar, bueno, pues vamos a ver qué nos van a anunciar, si ha saltado, la, ha saltado a la actualidad de que el número de contagios senenses se iba disparando. Bueno, somos la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, somos un núcleo importante de población, no somos ninguna aldea, y lo lógico es que en, en grandes ciudades, pues ya lo vimos en Madrid y Barcelona en su momento, y, y lo seguimos viendo, pues está claro que, que en grandes ciudades pues los brotes se multiplican más rápidamente, más exponencialmente, que en núcleos de población donde vamos, son menos menos población, claro. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dicen, si se coordina ayuntamiento con considería, debe ser así, para ver qué otras medidas complementarias se pueden ir adoptando, porque las medidas básicas pues, ya las sabemos, quiero decir, a ver qué otras medidas se pueden añadir para tratar de evitar que estos rebrotes pues pues sigan sucediendo. Ya te digo, el ámbito familiar nos llama la atención, pero tampoco debería llamarnos la atención es que cuando más relajamos todos, vamos, me incluyo, cuando más relajamos las las medidas, vienen tus hermanas o vienen de fuera o la vez después de X tiempo, pues pues los abrazos, los besos, tal. Claro, todo eso son puntos de de claro, la mascarilla hay que mantenerla también en la sobremesa y entre las eh, familias. Eh, Sacramento, ¿y ¿qué esperas de esa rueda de prensa que han convocado los concejales de seguridad, de sanidad, el alcalde, tras la reunión mantenida con la consellera? Pues yo creo que van a poner una serie de medidas sobre la mesa que están contraindicadas por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo... Eh, el tema de cómo se transmite el virus, de eh, acuerdo cuando se decía que se transmite simplemente por el estornudo o por la tos eh, que lanza más lejos esas partículas que conllevan el virus? No se contagian porque la gente se cruce por la calle. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha contraindicado el uso de mascarillas generalizado, excepto en casos de cuestiones médicas y los médicos que van a operar, en casos de personas de riesgo y en caso pues no sé, de... de... Un policía que va a detener a uno y cree que puede estar contagiado, pero no en la población en general. Prueba de ello, insisto, es que la población en general no nos estamos contagiando. Eh, hablamos mucho de oleadas. Vale, oleadas. Vamos a ponerle cifras a las oleadas. ¿Cuántos tenemos contagiados en el che? ¿Cuántos tenemos en el hospital? ¿Y cuántos tenemos en la UCI? Oiga, no, no juguemos políticamente con las cifras creando una alarma que a lo mejor no existe, porque ¿cuántos tenemos contagiados de gripe en otoño? ¿Cuál el otoño del año pasado? ¿Cuántos tenemos en el hospital por la gripe del año pasado? ¿Y cuántos estuvieron en la UCI por la gripe del año pasado? Entonces, claro, jugar jugar políticamente o jugar, no sé, es que claro, los políticos también se encuentran ante una situación que es nueva, que no, no han tenido con la que no han tenido que lidiar nunca, ¿no? Pero jugar así en esa alarma a toda la población a treinta y tantos grados como estábamos ayer con la mascarilla puesta andando por la calle, eh, cuando realmente la Organización Mundial de la Salud dice, no es necesario, porque unas mascarillas impiden que el médico contagie al paciente, otras mascarillas protegen de una forma, otras de otra, y en realidad ninguna protege del todo. Bueno, pues vamos a insistir, vamos a insistir, vamos a cuadricular las playas, vamos a poner, eh, como decía Pedro, puertas al campo, vamos a tal. Es inútil, hay otras... Las contagios se están produciendo por otras razones distintas. Pero, pero estás, estás cuestionando, Sacramento, a estas alturas estás cuestionando el uso de las mascarillas cuando es obligatorio y cuando las autoridades sanitarias de este país han dicho que es una medida efectiva. No, eh, bien, eh, digo bien, eh, Ros, te recuerdo que no es obligatorio porque los políticos han decidido que sea obligatorio, pero te recuerdo que el señor Simón, al principio de toda la pandemia, decía que el uso de las mascarillas no era obligatorio porque lo decía así la Organización Mundial de la Salud, que por cierto lo sigue diciendo. Y por cierto, el sistema epidemi epidemiológico, el, el, el conjunto de, las, de los hospitales europeos que están trabajando coordinadamente contra epidemias y catástrofes, no recomiendan el uso masivo de mascarillas. Y sin embargo aquí sí que se está poniendo. Bueno, yo las entrevistas, perdona Sacramento, la entrevista que he realizado por ejemplo la pasada semana no fue a un político sino a la directora de salud pública, una profesional, Antonia Soriano, y recomendaba evidentemente las mascarillas como una pantalla de protección para evitar el contagio. A mí me gustaría darle paso a Pedro Soriano para ver si este debate nos lleva a algún sitio o no en estos momentos, Pedro. Yo, sí pero yo creo que lo no se cuestiona la mascarilla en sí lo que se está cuestionando es el uso de la mascarilla eh, la utilización de la mascarilla porque hay incluso normas contradictorias por ejemplo las leyes estatales las normas estatales dicen que la mascarilla si vas andando solo por la calle no es no es obligatoria y cuando se guarda la la medida prudencial del metro y medio tampoco sin embargo la normativa autonómica que ha salido sí que sí que exige. Eh, ese ese uso eh, al cien por cien no entonces vamos a ver mmm, yo creo que lo que hay que hacer es un reajuste de, de, esa, de esas normaáticas para no volver locos a los usuarios yo personalmente pues sí yo personalmente pues mira yo personalmente soy amático, estoy definido del del uso de la mascarilla y yo la llevo o sea eh, la llevo porque porque pienso que ya no solo... Soy yo sino por respeto pues a las personas con las que me escuto por la calle con las que entro en diálogo en cualquier comercio en cualquier establecimiento que, que hay es, el uso es es obligatorio no bueno pues yo yo estoy si pido un certificado médico a mí me da un certificado médico y, y voy a cuerpo gentil por la calle yo pienso que sí que independientemente de esa confusión que me apuntaba sacramento de que hay mascarillas de, para muchos tipos lo que hay que poner un poco orden. ...y uniformizar todas las la leyes... ...porque ya te digo, las leyes estatales... ...todavía dicen que, que se puede ir sin mascarilla por la calle... ...y guardando la distancia de metro y medio... ...y eso no creo que no que no se ha, no se ha modificado. Bien, pues eh, vamos a, a, a pasar de este debate de las mascarillas... ...porque está el, el otro debate y es el turismo... Eh, ...os había hecho esa pregunta, esa primera pregunta... De si los británicos tienen razón conforme va avanzando los contagios en el país, porque evidentemente la decisión del gobierno británico de poner en cuarentena a los suyos, a todos los que vengan a España de turismo y regresen al Reino Unido, pues ha sido un mazazo muy duro al sector turístico. De hecho, aquí en la Costa Blanca ha habido unanimidad, ha habido unión de todo el sector y se ha buscado el apoyo de las administraciones públicas. Incluso el presidente Chimo Puig pidió al gobierno central que eh, hicieran todo lo posible para incluir al aeropuerto de elche en el, un corredor seguro con Reino Unido. Visto cómo ha transcurrido este asunto, llevamos tres días de esta semana, esto Eh, lo se dio a conocer el domingo por la noche o lunes de madrugada ¿confiáis en que se puede salvar de alguna forma la temporada turística en la Costa Blanca? Porque hay que recordar que al aeropuerto de Ilche más de la mitad de turistas que llegan al aeropuerto de Ilche son de Reino Unido Sacramento Vamos a ver, la principal operadora de turismo hacia España, que es una operadora europea ha decidido que hasta el 9 o el 15 de agosto no se replantea su decisión de Viaje con España, ni aéreo, ni coche, ni por nada. Aquí se produce una cosa muy curiosa, que es un poco lo que decía Pedro también sobre la disparidad de las decisiones de las distintas instituciones. ¿no? Es decir, eh, el ministro de Austria eh, de Sanidad llama al ministro español de Sanidad para preguntarle, oye, mira, estoy viendo en la prensa una serie de cosas de, que están rebrotando en tu país, e, e, infórmame, porque claro, tengo turistas que van. Y el ministro español le dice, eh, hombre, pues no sabría qué decirte. ¿Cómo que no sabrías qué decirme? Pero vamos a ver, yo soy el ministro de Sanidad. ¿Estoy hablando con el ministro de Sanidad español? Sí. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué, ¿Cómo está la situación? Ah, no, es que aquí esto lo tenemos transferido. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Ah, no sé, en cada comunidad hay algo, cada uno decide lo que hace. Ya, pero entonces, ¿yo qué hago con mis nacionales? ¿Los envío a España o no? Ah, pues habla con las nacionalidades. ¿Qué, qué, nación, qué, qué, qué regiones? ¿Cómo hago? ¿17 llamadas tiene que hacer? ¿17 llamadas tengo que hacer? Mira, con un decreto le de digo que no vayan a España. Y lo ha arreglado así. Y cuando esto se produce, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, las ministras españolas de Exteriores y de Turismo se pone avisan que están luchando a muerte por crear con el Reino Unido un corredor para Canarias y Baleares. Y tú dices, los de la Costa Blanca y los de la Costa del Sol y tal, ¿qué, qué pasa? ¿Que nos tenemos que morir aquí de asco? Y además, el señor Simón sale diciendo, no, no, esto está muy bien, que no vengan, así no nos contagian. ¿Tú tú crees que este, esta temporada turística se va a salvar, Ross? De verdad, yo creo que no. Yo es que no hay forma, o sea, es que sí. no hay manera de aclararse. Yo pienso en el Boris Johnson, al que le toque, o al ministro de Finlandia, que diga, ¿y qué decisión tomo? Porque claro, es que como me vuelva esta gente todos contaminados, ¿qué, ¿qué hago? Voy a poner límites. Porque nadie me da explicaciones en España. ¿Cómo voy a llamar a 17 autonomías? No no puedo. Entonces, yo creo que ese, el, el auténtico problema es la descoordinación política, por muy de, a bote pronto que nos haya pillado a todos. Es que no hay claridad en nada. eh Pedro, ¿estás de acuerdo? El Gobierno Central realmente tiene poca capacidad eh, de convicción, visto como ha descentralizado las competencias sanitarias. Yo no, yo lo que he visto es que me parece que Sacramento es un periodista privilegiado porque parece que presenció directamente... <risa> Eh, en el despacho esta conversación entre los ministros austriacos y español de sanidad. Vamos, y creo que ha hecho una versión muy por libre de, de una conversación que iría, me imagino, por, por otros derroteros. Vamos a ver eh, y respecto al al director de pandemias y tal, hombre, yo pues, si, si yo no soy ministro de turismo, pues la verdad y soy ministro que, que tengo que o soy a cargo público que tengo que velar por evitar los contagios, pues dice pues ya que os ponéis, pues pues no vengáis, porque vosotros, precisamente, los ingleses, estáis peor que nosotros. O sea, ahora mismo Inglaterra está en peor situación que España, y efectivamente van a venir, luego van a tener que estar 15 días, pero es que muchos van a venir ya con con, con el virus, ¿vale? Pero nosotros tenemos que velar por nuestros intereses, y nosotros tenemos que velar porque... Eh, la Costa Blanca y, y el turismo en Cataluña y en Baleares y en Canarias y todo esto pues pues se sal, salve la temporada nos interesa más nuestra zona de la Costa Blanca. Yo creo que va a ser difícil. Va a ser difícil y luego también esto se llama un poco un poco equívoco porque yo creo que, que aquí hay residentes ingleses eh, durante todo el año. O sea, estos Entonces están quejando en San Fulgencio, están quejando por ahí, diciendo que si van a ver a sus nietos allí a Inglaterra, que le lo 15 días y no quieren. Y están diciendo, si estamos aquí más seguros prácticamente que allí. Va a ser difícil salvar la temporada, pero por esto es que casi, casi se, se, veía, se veía venir. Afortunadamente los valores que acompañan la riqueza turística de esta zona pues van a prevalecer. Es decir, nuestro clima, nuestra gastronomía, sí. nuestra situación s infraestructuras yo pienso que no van a desaparecer sobre todo las infraestructuras me refiero claro uh -huh. por, por debido a esta crisis. Yo creo que el, que, el, que el sector i, irá irá retomando la actividad conforme sobre todo ya lo he dicho en estas tertuias se avance en el tema de la vacuna. Y luego tenemos otro otro problema añadido que lo pudimos comprobar este fin de semana. Llegaron pateras a las costas alicantinas a Elche, precisamente, en la playa del Carlotti. Llegó una patera con 24 inmigrantes. Dieron positivo a algunos de ellos. 4 o 5, creo recordar. En Murcia llegaron, a las costas murcianas llegaron más de 400 inmigrantes. Todos ellos. Hay que hacerles las pruebas del PC, de PCR. La Policía Nacional, además, desarticuló un grupo crimin, criminal que ya sabemos cómo actúa, cobran casi unos... Ese grupo criminal en, con, en concreto cobraba 5.000 euros, 2.500 por el viaje para llegar a las costas y una vez que... para salir y una vez que estaban aquí están aquí pues tienen que pagar otros 2.500. Al menos en la banda criminal que desarticuló la Policía Nacional eh, la pasada semana de tres individuos. Este problema, eh, también la llegada de pateras a nuestras costas, también debería ...ponerse recursos para... ...vigilar más las costas... ...porque ya sabemos cómo llegan... Eh, ...parece que, que... ...que detrás este... haya muchos grupos organizados... ...Sacramento... ...bueno, hay muchos grupos organizados... ...que duda cabe, ¿no?... ...por lo que estamos viendo... ...también hay gobiernos completos, enteros... ¿eh? ...que tienen policía, tienen servicios secretos... ...tienen servicios sanitarios... ...por ejemplo, el español y el marroquí... ...deberían tener medios para controlar todo esto... Es más, en la zona del Estrecho tenemos hasta unos sistemas especiales de radar para detectar exactamente todo lo que se mueve, principalmente buscando el tráfico de drogas, ¿no? Pero es que es difícil poner eh, eh, una de más puertas al campo y puertas al mar. Eh, 5.000 euros, eh, traducido al Dishans marroquí, es un tío rico. ¿eh? El que paga 5.000 euros en Marruecos es porque tiene muchísimo dinero. O aquí está luego explotado por las mafias durante años hasta pagar esa hasta pagar ese canon, ¿no? Porque es mucho dinero, es decir, es, es, es una barbaridad en, en Marruecos esos 5000 €, ¿no? Eh, que además vienen contagiados, pues hombre, eh, como, como casi todo el mundo, ¿no? Si esta es la pandemia, como te digo, está en todas partes y es difícil de es difícil de, de de hacerla desaparecer de unos países o de otros, ¿no? Cuando llegan aquí, lógicamente hay PCRs y hay que atenderlos. Y hay que saber en qué situación vienen y si entran dentro de nuestro sistema sanitario, como es lógico y normal, no nos vamos a dejar en la calle. ¿no? El asunto es, después de hacer esas todas esas pruebas, de tener todo ese planteamiento, de recibirlos, de tenerlos en un centro de internamiento para extranjeros durante un tiempo, cuando salen a la calle, ¿qué pasa? Porque eh, no va a haber trabajo para nadie. si ya Mira las cifras que estamos teniendo, es que la situación aquí va a ser muy muy muy muy ajustada muy muy difícil eh, si en otoño no vamos mejor y el turismo de este, de este verano no se recupera el invierno lo vamos a pasar fatal y toda esta gente que viene qué hacemos con ellos ese es el gran problema ese es el gran problema que tiene europa que no sabe nadie qué hacer ¿Eh, ¿Pedro? sí vamos a ver eh, eh, comparto la mayoría de la opinión de, de sacramento que ya antes venían sin pandemia ahora que la pandemia que el virus está corriendo como aquel que dice impunemente por áfrica por por dar la situación de esos países que apenas cuentan con recursos públicos para tener estructuras sanitarias y las ong hacen allí lo que pueden pero ya ya ya ya hacían bastante para tener encima este san benito no entonces pues claro pues van a seguir pidiendo Sí, efectivamente es un dineral lo que tienen que pagar pero yo creo que son gentes que que se someten a una esclavitud de mafias y demás para ir devolviendo ese dinero poco a poco. Lo que hay que luchar es en varios frentes. Yo creo que, que bueno, primero la comunidad internacional debía de tratar de sanear los los gobiernos corruptos que los hay allí y muchos, que pasa que otra cosa parece que se benefician de mandar a sus ciudadanos a otros países para que luego desde allí se encarguen en mandar divisas de los que esos ciudadanos Estados se quedan con unos beneficios, con unos porcentajes importantes y de ahí se nutren los los, el, los políticos de esos países y cambiarlos por por para crear pues eso, riqueza, porque yo creo que África es un continente con muchas posibilidades, con recursos naturales todavía, los que quedan que no se llevaron los europeos, y, y grandes posibilidades de de incluso turísticamente o sea, África turísticamente es un potencial enorme, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro entonces yo creo que esa la comunidad internacional ahí tiene mucho que decir ahora si todos miramos para un lado pues seguirán tirando pateras, en este caso vendrá más gente infectada y nosotros tendremos que traer más recursos lógicamente porque no les vamos a dejar morir como si fueran animales, y, me perdonen los animales eh Y, y, y dejarlos tirados ahí, hay que tener más recursos y atenderlos también, y luego de todas las posibilidades, ya que están aquí, pues ver de que se acomoden, yo les veo trabajar, yo veo gente de subsaharianos con bicicletas que van todos los días al campo y demás, o sea que, que poco a poco van encontrando un espacio en empleos que nosotros vamos, vamos dejando, que, que, que los, los occidentales no queremos desarrollar. Y en fin, es, es muy complejo, Ross, porque la verdad es que eh, esto yo creo que es un problema de, de corte internacional el solucionar todo esto. Bien, pues con la que está cayendo, Pedro Sacramento, vamos a hablar del pleno de ordinario, el pleno de la Corporación Municipal que se celebró el lunes en el Centro de, de Congresos. Con todos los problemas que nos vienen encima, con esta pandemia que hay que controlar, y eh, no sé si estáis al tanto de, lo, de las mociones que presentaron los grupos políticos creéis que están a la altura esta corporación municipal están están eh, resolviendo los problemas o los plenos son una muestra de que mm, no hay mucha calidad política eh, sacramento no hay muchas chicha ¿no? como diría antiguamente hay chicha o no hay chicha no sé eh, a ver Yo creo que es, eh, la relación entre el pleno, es decir, en la actividad municipal y la, y la pandemia actual es algo que debemos poner, entre comillas, porque es una situación sobrevenida que no eh, indica nada sobre la realidad política real del pueblo, es decir, salvo la cantidad de contagios que haya o tal, ¿no? Hay una serie de políticas que se han de hacer al, a, con vistas a largo tiempo y con, y con atenciones inmediatas para los problemas que surjan, que es donde yo creo que la corporación municipal realmente... Debe, debe de estar atenta y debe lucirse y sin embargo no veo el lucimiento entre otras cosas posiblemente está esta percepción mía eh, sea también porque hay viejas cuestiones que no terminan nunca de resolverse entonces a esas viejas cuestiones se vienen añadiendo a lo mejor pequeñas cuestiones que ves que entran en debate se pelean por cosas que en fin es un poco Habría que ir resolviendo el pasado y ir, ir poniendo ya soluciones a muchas cosas y entonces acometer lo, lo inmediato. Y, y otra cosa que habría que hacer ya y que estamos siempre dejando de lado es sentarse a pensar el futuro de la ciudad. Porque antes de empezar esta tertulia he oído una cuña publicitaria que hablaba de que el centro del de, de Elche se va a peatonalizar por fin, según ese grupo político, y que a partir de ahora pues va a venir el turismo, va a venir el comercio al centro de la ciudad y tal. Oiga, mire... Eh, precisamente los turistas no están pendientes ahora de si el Chapea ha su centro va a venir aquí eh, son cosas que, en fin, los ves y dices, esto da un cierto da un cierto pudor, ¿no? Oír y ver estas estas cosas, pero en cualquier caso es que, bueno, hay lo que hemos votado ¿eh? o sea, tampoco creas que hay nada nada distinto a nosotros mismos a la ciudadanía misma, ¿no? que lo vamos a hacer. Pues Sacramento, has introducido a ese grupo eh, político que es compromiso concretamente porque la moción, por ejemplo, de compromiso eh, la destacamos todos los medios porque fue la única quizá que nos llamó la atención, es la de cambiar la avenida Juan Carlos I por otro nombre, por todos los casos de corrupción que están eh, sobre el monarca emérito. Eh, el PSOE no aprobó esa, esa moción, con lo que de momento, Juan Carlos I, esa avenida se queda con el nombre del rey emérito, Pedro. Sí, a mí de momento me parece bien que así sea. Es decir, que olvidamos la gran cooperación que tuvo este país en su momento, en el año 76, que llevó a instaurarnos como una democracia moderna, con una monarquía, una jefatura del Estado en forma de... De, ...de monarca... ...nos hemos olvidado también del 23F... ...de cuando el rey vestido de capitán general... ...para un golpe de estado... ...a muy pocos años de, de haberse muerto el dictador... ...nos hemos olvidado de muchas cosas... ...que hay casos en los medios de comunicación... ...que efectivamente ponen los pelos como escarpias... ...cierto... ...pero vamos a... precisamente a, a respetar esa... ...esa constitución que lo hemos dado... ...y ese, este cuerpo jurídico... ...para esperar... ...a ah, que ten, tener una sentencia en firme... ...sí, yo sé que esto puede ser cuestión de, de años... ...pero yo debido a que en el otro lado de la balanza... ...hay cosas que pesan mucho... ...con este personaje de la historia de España... ...pues yo esperaría, no me pasaría de frenada... ...tan pronto, viviendo cambios de calle... ...porque mira que nos costó a algunas otras calles... ...cambiarle el nombre y bueno... Pues, y, ...y no había la más mínima sospecha... ...de que no conjugaban los nombres... ...con la etapa democrática... Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre, porque aparentemente sí que tenemos indicios de que ahí ha habido muchas cosas, ha habido unas comisiones ilegales, ha habido unas comisiones que se han pagado por parte de, de unos monarcas que están en la abundancia y que sueltan 100 millones de euros como nosotros 50 céntimos. Y, y claro pues eso debe de, de juzgarse o sea, eso debe de, de, de pasar por la administración de justicia se trate de quien se trate y si al final la justicia decide que hay una sentencia condenatoria pues entonces yo sí que mm, ahí ya pesaría que el final de la vida de este personaje histórico pues ha caído en un, unas tentaciones que, que en fin que eh, las malas compañías o no sé quién pues le, le han llevado ahí pero hasta que eso lo no ocurra, yo, de momento, eh, ahí, ahí lo dejaría. Eh, Sacramento, eh, ¿tú defiendes es el legado histórico que estaba defendiendo Pedro de, del rey emérito, de Juan Carlos? A ver, yo el legado histórico sí que lo defiendo. Es decir, otra cosa es la actualidad. Es decir, los últimos años, lo que haya ocurrido últimamente, como bien decía Pedro... Y, por otra parte, también defiendo la presunción de inocencia. Lo que me parece curioso, porque antes Pedro se, eh, me, me, me reñía porque yo no estaba presente en la conversación entre el ministro de Austria y el ministro español... Eh, seguramente los de Compromís de aquí están al tanto de todo el problema judicial y de investigación que están teniendo en Madrid con el tema de Juan Carlos I hasta el punto de ellos mismos, de moto propio, eh, siendo ellos concejales de Compromís aquí en Elche, y como no hay más problemas en Elche que atender, plantear una moción que no les ha dicho a nadie que plantee sobre el tema de la calle de Juan Carlos I. A ver, me parece, como tú decías, de los tiempos que corren, eso es eh, un canto al sol desde el punto de vista de Elche. ...porque ni sabes cómo está el tema... ...ni sabes cómo va a ir... ...ni sabes nada de nada... lo único que se responder es... ...a ese principio ideológico del grupo... ...que dice que a partir de mañana... ...todos seremos no sé qué... ...república, dictadura, monarquía... ...no se sabe... ...pero es un planteamiento ideológico... ...no estás para traer la ideología al pleno... ...estás para resolver problemas de los ilicitanos... ...la ideología la puedes plantear luego... ...en cualquier otro lado... ...pero en un pleno municipal... ...entonces... Eh, sí, hay que reconocerle un, un trabajo histórico a Juan Carlos I y hay que reclamarle pues, los fallos de su, los últimos tiempos de su reinado. Cuando eso se quiere mezclar con el Felipe VI, ya empezamos con el problema. Porque te recuerdo que Felipe VI está atacado por los catalanes, está atacado por el, el, el Podemos, está atacado por no sé qué, está atacado por todos, con lo cual... Claro, aquí lo que se quiere es un cambio de régimen y un cambio de régimen requiere un cambio de la Constitución y un cambio de la Constitución es bastante complicado, con lo cual vamos a volver a cantar al sol. Pues nada, vamos a pedir el nombre de las calles nuevos y eso sea igual, si es lo mismo, si es que el, el asunto es que ese no es un tema para el pleno del, vamos, bueno, entiendo yo, ¿eh? Tampoco no es un tema para el, para el pleno de Elche estando Elche cómo está. No. Bien, pues eh, esa moción no salió adelante, eh, pero salieron otras, otras adelante, y me gustaría, Pedro, que me contestaras a la pregunta que he formulado. ¿Está la corporación municipal, gobierno y oposición a la altura de las necesidades actuales de la ciudad? Vamos a ver, yo es que distingo dos partes de, de, los, de los plenos. O sea, hay una parte administrativa y una parte en la que se toman los acuerdos, que que tienen competencia del pleno. La verdad es que los plenos municipales se descargaron de competencias con una modificación de la ley de régimen local que atribuía al, al Consejo de Gobierno, a la Comisión de Gobierno, más competencias de las que tenía, incluso yo creo que, que el alcalde. Pero sí que los plenos tienen una, una competencia eh, administrativa para tomar decisiones. Y creo que ahí, por ejemplo, una de las decisiones fue la nueva zona comercial que se va a establecer en la zona este de Elche, junto al Martínez Valero, donde la ciudad se está desarrollando por una, una medida acertada y, y, y propia de, de una gestión municipal. Y luego está pues, la otra zona, que siempre ha sido más folclórica, porque Sacramento se tiene que acordar de que <coughs> perdón, de que esto de las mociones, esto hace un show siempre en, en los plenos municipales, pero vamos... Yo y, pero he visto llegar algunos políticos de la oposición a un pleno con un tocho de, de mociones, pidiendo la urgencia, con el único fin de que se leyera lo que pedían allí públicamente y el alcalde en el poder en ese momento dijera no procede la urgencia, pasamos a otra. Pero todo era una operación de, de, de brindis al sol. De esto, pues pues todavía todavía queda no no no en esa medida que lo dimos en su momento, pero todavía queda que es como una parte más teatral del, del pleno no la de presentar cosas, por pues eso lo que acabamos de debatir el cambio de ya, vamos a cambiar ya la calle del rey y del rey em perito, un poco de paciencia y, y a barajar, entonces en esa parte pues sí dan a veces los los grupos municipales pues sí quedan una imagen dice pero vamos a ver con la que está cayendo aquí vamos a perder cinco minutos de tiempo que se traducen en horas extraordinarias de los funcionarios y de tal debatiendo si los ángeles tienen una cosa tienen la otra vamos por favor y, y ya, pero vamos a ver cada cosa en su sitio. Bien, hubo mociones evidentemente que estaban totalmente desligadas de la actualidad local, no vamos a hacer referencia a ellas, vamos a, a hacer referencias a algunas de las mociones que se aprobaron y que al menos servirán de alivio, por lo menos para las personas que esperan fuera de las OMACs eh, y tienen que esperar a, durante el verano a 40 o 30 grados de temperatura, porque se ha aprobado la moción de Ciudadanos de poner algo de sombraje en, en, en la SUMAX. Y también se aprobó la moción de los populares en la que instaba a ese segundo SAMO de que no se fuera a Santa Pola o tener un segundo SAMO en elche durante el verano. La moción quedó, eh, se aprobó porque el equipo de gobiernos quedó con algo así como pedir a la Consejería de Sanidad que estudie Eh, una redistribución del transporte sanitario, unos temas que se aprobaron al menos en el, el primer además de una declaración institucional por lo del recorte que se va a producir en el trasvaso Tajo Segura. Del Tajo Segura no me gustaría que me comentarais nada porque lo voy a hablar a las diez pero sí de las mociones, por ejemplo, de, la, de Ciudadanos o la del Partido Popular, de ese estudio de redistribución del segundo SAMU eh, Sacramento. Vamos a ver, por empezar, eh, por el tema de la sombra para la gente que está en la OMAC. Es absolutamente lamentable ver las caras, las colas de la gente que hay, porque no es nada dinámica la OMAC, es, hay, que, hay que reconocerlo, y el cómo está cayendo el sol a plomo sobre personas que están ahí para resolver imprescindiblemente determinados problemas que tienen con la administración local y que hasta estas alturas, o sea, si el pleno fue ayer, ya debería estar hoy puesto el sombraje. Es porque la gente lo está sufriendo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la famosa ambulancia compartir con Santa Pola. ¿Los ¿Cuántos años llevamos con lo mismo? Es que cada vez que llega el verano empezamos a discutir ¿Gobierne quién gobierne? Cuando gobierna el PP lo dice el PSOE cuando gobierna el PSOE lo dice el PP. Oiga usted, lo de la ambulancia ¿la hay que hacerlo de una vez. ...y hay que tener pues, eh, equipos sanitarios suficientes... ...como para cubrir las necesidades de las poblaciones... ...que es lo que se tiene que encargar la Generalitat... ...a la Consejera de Sanidad había venido bien... ...hacer una moción para preguntarle... ...ante la previsión de rebrotes en Elche de cara al otoño... ...¿en cuánto ha incrementado usted... ...la cantidad de personal sanitario de nuestros hospitales?... ...¿en cuánto han, ha incrementado las previsiones... ...de dotaciones de prevención... ...de trajes, de mascarillas, de respiradores, de tal?... ...porque lo que ha ocurrido en Cataluña... ...es que después de cuatro meses... ...están exactamente igual o peor... ...porque ahora los médicos quieren irse de vacaciones... ...y esa es una pregunta propia de un pleno... ...para preguntar a la administración superior... ...que la haya necesitado el Estado... ...para preguntar, ¿no?... ...pero en cualquier caso... ...lo de la ambulancia es otro de los temas eternos... ...dura tanto, dura más que el mercado central... ¿eh? ...que ya tiene mérito... ...y lo de la sombra... ...es que ver a las personas como sudan... ...como chorrean, como se, se aprietan contra la pared... ...cuando hay un torcito de sombra... Es que es lamentable ¿eh? pues de algo sirvió el pleno del lunes entonces pedro nos damos por contentos sí pues, pues debe de servir para algo que yo que yo lamento yo lo, lo del sofrajo que que os o sea, digas yo es que ya voy a la mayor es decir parece ser que mantener eh, estructuras administrativas en un edificio como es una una reliquia de nuestro pasado que hay que conservar con otras circunstancias más bien hacerlo museo, pero mantener ahí una oficina en la que se está viendo que, que, que tiene un uso muy apreciado por los ciudadanos porque yo de verdad he ido varias veces claro no no estábamos en estas circunstancias o sea no tenemos otro local en municipal donde esas personas no tengan que estar ni tan siquiera en la calle que estén dentro con con una climatización adecuada sillas para sentarse en las distancias que se tengan que sentarse, tenga. no no no tiene que ser ahí, no, nadie se ha planteado pensar en otra solución alternativa y buscar otro espacio municipal o, o seguir ampliando las oficinas ciudadanas de, de barrio donde el ayuntamiento con la informática ya puede dar un servicio central descentralizado de vamos yo de verdad eh, poner un sombrajo ahí pues bueno pues que le vamos a hacer, es un remedio paliativo para que estas personas no se nos desmayen de insolación con la que cae en Enelche durante estas fechas, ¿no? Pero la verdad, o sea, me parece poca, poca imaginación. En este caso incluso, bueno, pues yo pido un sombrajo, pero no hay, nadie ha pedido revisar esa infraestructura. Pues se, eh, se queda ahí. No hay mucho tiempo y hay todavía asuntos que abordar. Vamos con la visita del conseller de ayer, el conseller de Economía Sostenible, creo recordar que es así como eh, se nombra su consellería, Rafael Climen. Visitó ayer en el parque empresarial una, una empresa en concreto, ProSafe Plus, que es un ejemplo de cómo tenemos ese carácter emprendedor en Elche y es que se creó a raíz del COVID-19 y está fabricando y comercializando productos sanitarios e higiénicos, sobre todo mascarillas. Pues en esa visita Rafael Climenta, el conseller, anunció que se va a poner en marcha un plan pionero o que se debe poner en marcha un plan pionero Eh, para crear un clúster sanitario en la Comunidad Valenciana, porque se trata, dijo, de evitar esa dependencia de países terceros en el abastecimiento de nuestros productos esenciales y también de implicar a todos los sectores productivos para que las empresas trabajen de esa forma transversal en ese plan pionero. ¿Creéis que es por ahí por donde qué es lo que tenemos lo que hemos aprendido de la lección que nos ha dado nos ha dado muchas lecciones la pandemia pero esta es la más importante la que debemos tomar buena nota y encaminarnos eh, como ha hecho esta empresa ilicitana. licitana eh, pedro hombre pues sí la verdad es que la, la industria licitación se ha caracterizado por un alto grado de, de iniciativa y de capacidad de, de, de imaginación para ...para atender las demandas del mercado, ¿no?... ...y por una larga lista de, de ejemplos... ...me parece muy bien y respecto... ...o sea que, que esto haya surgido de un estado de carencia... ...y se haya descubierto que esto era necesario... ...tenerlo aquí, en casa, en proximidad... ...no esperar contenedores ni aviones de China... ...ni ni nada por el estilo... ...y, y respecto a las declaraciones de, de crear un clúster... ...que yo no sé exactamente muy bien lo que eso significa... ...pero si significa que aquí en nuestra infraestructura, y, y digo la Comunidad Valenciana, como digo el, el Estado Español, ¿eh? creo que son todas las comunidades autónomas, del Real de, de Real de Real, nos podemos abastecer de este tipo de cosas, porque debemos de acostumbrarnos a pensar que esto que ha sucedido ahora puede volver a repetirse con, con otro virus o con otra historia sanitaria, pues por supuesto, miel sobre hojuelas, pues sí, mire usted, sí señor, por sí, sí, adelante. Pues, Sacramento, vamos a terminar como hemos empezado, hablando de las mascarillas. De algo han servido y es que han creado en el parque empresarial esa empresa ProSafe Plus, que es todo un ejemplo. Sacramento. Sí, sí, sí. A ver, la iniciativa ilicitana no la vamos a poner en duda a estas alturas. Pero no solamente esa empresa de mascarillas que está planteada desde un punto de vista eh, eh, fuerte, global y con una enorme producción, que parece que eran 180.000 mascarillas eh, al día, no sé, una barbaridad... Eh, hay que buscar el mercado para aprender eso, que en esta, en esta ocasión hay mercado suficiente. Esperemos que dentro de seis meses el mercado se reduzca porque está la vacuna. Y entonces sería conveniente también que pusiéramos a fabricar vacunas aquí en España. Pero no solamente las mascarillas y la visita de Clemente. Eh. Hay que recordar la gente que con las impresoras 3D se organizó para empezar a hacer mascarillas de plástico. Ha habido gente que ha transformado su sistema mecánico para producir eh, trozos de motores eh, en hacer respiradores. Todo eso la iniciativa privada lo ha hecho. Lo que yo he hecho en falta es una coordinación nacional de todo eso, porque evidentemente las mascarillas en estas situaciones son un, un producto de absoluta necesidad para la, el, la, los servicios médicos y la población. Y, y nos ha pillado fuera de juego. No teníamos suficiente eh, fabricación de eso y hemos tenido que, como decía Pedro, esperar que vengan los aviones de China para traernos mascarillas. ¿no? Entonces, bueno pues bienvenida sea esta iniciativa ilicitana, que va a ser un, eh, por lo visto ha sido un revulsivo, porque además se ha contratado gente del par y que estaba enerte y que ha podido empezar a trabajar en un sistema de producción eh, fiable de momento y continuo. ¿no? Bienvenido o sea. Ojalá que las previsiones de los políticos de que esto se va a crear un clúster y que se va a hacer tal y que salgan, tal, salgan adelante, eh, aunque sea en el edificio de Correos, por ejemplo, algo así, o en el parque empresarial, pero que salgan adelante, que luego no se queden solo en palabras. Pues, Sacramento y Pedro, recordarme que en la próxima tertulia eh, hablemos de los carriles bici porque es otro asunto que se nos ha quedado ahí en el tintero y es importante porque me gustaría analizar con vosotros qué está pasando con los carriles bici que cada vez que se termina uno hay críticas por lo mal que se ha, se ha construido. El último, el de la Diputación Provincial, que en la pedanía del Derramador los vecinos ADR ayer mismo nos denunciaban con imágenes que han construido una especie de dique en vez de carril bici, a, en el tramo que cruza el río Vinalopo, por la vereda de Sendres. Pero ese será uno de los temas que abordaremos en la próxima tertulia, porque, Pedro Sacramento, no os vais, como me dijisteis hace unas semanas, no os vais de vacaciones, ¿no, Pedro? No, no, no, ya, lo que ha dicho Sacramento, el dueño... De... <risa> Vamos ya, a resistir. Hablaremos, de, hablaremos del gobierno también. Vale, en Sacramento... Eh, os espero en, en la próxima tertulia, que será dentro de 15 días aproximadamente. Sí, sí, yo estaré por aquí, estaré celebrando las fiestas de agosto. Sí, en espíritu, en espíritu. Pues muchísimas gracias, Pedro y Sagramento. Que paséis una buena semana. Un placer. Gracias. Hasta luego. 101.4 Teleelx Radio Marca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 Las 6 o las 7. ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que se aparcó en la plaza del jefe.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 la glorieta con Dos Alonso. Y cuando faltan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana, vamos a darnos una pausa para la música que tenemos preparada porque queremos soñar con vosotros. Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tu labio, oh mío, déjame que me creas que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Ya si don día era con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre sería He onito sería volver la vida probar tu veneno He onito sería harro al suelo la copa vacía presumir de ti un poquito que mi piel sea el forro de tu vestido déjame que te comas solo con los ojos con lo que me provocas yo me conformo si algún día era con la manera de hacerte mío siempre yo te amaría como si fuera siempre sería qué bonito sería jugarse la vida probar tu veneno qué bonito sería arrojarse la copa vacía Déjame estar en allén Soñar Soñar Con ti 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 ...la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana... ...y tenemos 27,3 grados de temperatura... ...según se indica en nuestra estación meteorológica de Pellet. Hemos llegado a la segunda parte del programa La Glorieta... ...y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de ahora... ...por nuestra señal de televisión... ...por Teleelch... ...este programa comenzó a las 9 en punto... ...y la primera parte de este programa... ...de este miércoles 29 de julio... ...lo hemos dedicado a esa tertulia... ...de los miércoles con los periodistas... ...en esta ocasión hemos tenido a Sacramento Alvear y a Pedro Soriano para analizar la evolución de los contagios de COVID en Elche y también de los acuerdos plenarios que se que tuvieron lugar el pasado lunes en esa sesión ordinaria correspondiente al mes de julio que tuvo lugar en el centro de congresos. Y ahora en esta segunda parte del programa La glorita queremos dedicarlo a hablar del trasvase Tajo Segura ...y también de más asuntos políticos... ...con la ronda también de las entrevistas... ...a los portavoces políticos que comenzará a las diez y media. Ahora vamos a hablar de la Comisión de Explotación... ...del Acueducto Tajo Segura... ...porque la pasada semana, el jueves concretamente... ...se reunió y dio por bueno el informe que indica... ...recortar los envíos de agua al Segura en el nivel 2. Este dictamen de la Comisión pues abre una puerta y es que da luz verde al Ministerio para poder aprobar mediante decreto ley la modificación de las reglas del trasvase, algo de lo que los regantes del Segura pues es, eh, lo rechazan, se oponen a ello. Para hablar precisamente de este asunto tenemos con nosotros al miembro de la Mesa Provincial del Agua de la Diputación y también presidente de la sala San Enrique, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. De nuevo vamos a hablar de esta modificación de las reglas del trasvase. Buenos días. Buenos días. Es importante detenernos en lo que ocurrió la pasada semana con esa comisión técnica de explotación del acueducto Tajo Segura. ¿Da luz verde realmente a la aprobación de un decreto ley del Ministerio? sí es sí, muy importante de mi lugar eh, importante porque eh, como no cabía otro remedio aplicando la ley otra vez dijeron que 38 estómetros eso no lo han dicho no se lo han aplicado, pero la ley de explotación como ya avisamos nosotros el 1 38lómetros para el mes de julio y después efectivamente mmm, asimilar el informe que hizo el cs a pesar de que el se ya dijo que no era el momento oportuno, porque las características, dado que le estaba haciendo un debate público de los planes ideológicos, que sería interesante dejarlo para incorporarlo a, una vez aprobados los planes ideológicos, hacer la reputación como dice la normas de todo Pero bueno, eh, la Comisión la, lo ha asumido y, efectivamente, ya ha puesto la patata caliente a los pies del Consejo de Ministros ...que lo pueda aprobar... ...no por decreto ley... ...que se implicaría ir... ...al Parlamento a debatir lo demás... ...no, no... ...por decreto ordinario... ...o sea, en este momento... ...simplemente es... ...que el Consejo de Ministros... ...lo apruebe... ...y no hay que hacer más trámite ...para aprobar ese decreto... ...pues hace falta... Pues, ...supongo yo... ...el informe del Estado... ...el informe de ...en sí, fin... ...pero en dos o tres meses se podría eh, ver modificar parte de un decreto, aunque, por supuesto, que quedan incongruencias, como es el reparto del abastecimiento de regadío que no se contempla y que, en fin, eso hace que, una vez suponiendo que, que el Consejo de Ministros aprobase eh, esta modificación en la regla de explotación, daría pie a que el sindicato de regantes o la comunidad autónoma de, de Valencia, si ya una vez se, se moja, o la comunidad autónoma de Murcia o la comunidad autónoma de Andalucía, recurriesen a ese decreto que es ilegal. estamos Ángel, estamos hablando de supuesto. Eh, hemos eh, visto que la Comisión de Explicación ha aprobado, ha dicho que sí a este informe, y que esto abre la puerta al ministerio para que lo apruebe mediante decretazo este recorte ¿eh? sí sí decreto ordinario es que es peor eh, porque peor, no peor, necesitan peor. el parlamento no, de decre... no por eso le he puesto que que el decretazo pero esto es un supuesto esto es lo que podría pasar ¿Qué que sí. le, le hace a usted afirmar que esto va a suceder ¿Qué, qué... Es un plan que lleva es un plan es un plan que llevan desde hace 15 años desde del plan Arbona, que es eh, ir eliminando el trasvase para incrementar las desoladoras. Nos han metido las de torre vieja por los ojos. Ahora es un pillizquito que dan al trasvase Tajo Segura con esto. Eh, estamos, mucha gente, eh, repasando el plan hidrológico del Tajo de Segura para ver que le van a pegar a otro pillizco por otro lado y, al final pues van a dejar el trabajo de Tajo Segura exclusivamente casi para el abastecimiento. pero ellos... El abastecimiento no tiene ningún problema, pero el regadío lo están volviendo cada dos por tres y, y van vamos van a, a, a hacer que, como hay una política que, que, que parece ser que la agricultura puede subsistir de la desoladora, que es mentira, pues vamos a tener que el que pueda subsistir pues con la desoladora, el que no, pues en secano Pero este informe este informe se ha hecho para beneficiar también a los regantes del segura porque dicen que si se baja el, el, los envíos eh, nos pueden garantizar una cierta regularidad una a lo largo eso, del eso año la justificación moral es la justificación moral que se hace técnicamente y técnicamentepresion pero aparte de, de las condicionamientos técnicos que hasta, hasta pudiera estar, de acuerdo yo, en esa modulación de los envases, dentro de la regla de hay otros componentes que no es el reparto de abastecimiento de regadío, como es que se suba el tope de 1.200 a 1.400, con lo cual, con lo cual si la ley del trasvase dice que tiene que venir agua hasta 600 hectómetros cúbicos, si usted multiplica 27 por 12, se dan 300 nunca llegaremos a 600 con esas regla hay que meter un componente como se metió en anterior en 2013 político, digamos que pueda, en ciertos momentos que hay agua, traer agua más de los 27 pero esto es es una perversión de la técnica los políticos han, han, han estudiado el tema han dicho, por ahí podéis ir y van por ahí, porque para aprobar el el la otra regla de votación tres años estuvimos y usted sabe de eso que estuvimos ahí informando muchas veces tres años debaiéndote y se aprobó en el Consejo Nacional de Estado del agua ya la y ahora se va a aprobar un gobierno particularmente sin ningún consenso y sin hablar con nadie ni consultar con nadie ni decir con nadie más que su hoja de ruta que tiene marcada y bueno, ahí va, la ministra no habla con nadie, y eso no es así, tiene unas instrucciones, los técnicos van cumpliendo lo que puede la gente, y ya está. Y pues es pues Ángel, llevamos un mes con, con este asunto, eh, el hacer hacerse la entrevista hoy es precisamente por lo que ocurrió el jueves, porque ya sí. parece que, que, que están cumpliendo con esa hoja de ruta que señala. Pero en a lo largo de este mes hemos visto cómo nuestros políticos sí se han puesto eh, al lado de los regantes y sí hemos escuchado por ejemplo la última la declaración institucional del Ayuntamiento por unanimidad hemos escuchado cómo apoyan a lo, la reivindicación de las comunidades de regantes más afectadas para que no se recorte, para que no se cambien esas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. eh También hemos visto cómo la consiguiera de Agricultura se ha reunido eh, para evitar precisamente ese recorte. Eh, ¿Piensa que visto lo que ha ocurrido el jueves en la Comisión de Explotación del Acueducto que dio por bueno este informe, de nada han servido eh, los movimientos políticos de la comunidad valenciana, de nuestros políticos valencianos? No, en primer lugar no me ha, no ha servido para nada Ahora tengo que agradecer eso es que tengo agradecer públicamente a todos los grupos políticos que en el ayuntamiento de Elche sí que dieron el punto clave de la petición. No se trata de apoyo de reg ese apoyo se pidió creo entender que se pida a gobiernos que no aprueben consejo de ministros lo que se va a aprobar. Eso es un paso muy importante y agradezco a, a los que al pacto que hicieron todos los partidos políticos por unanimidad, que eso sí que es importante. Eso es importante que, que se diga al Gobierno, oiga, no apruebe eso, porque a mí ahora un, un apoyo, apoya a los regantes, pues como el que va a funerar de Alpesa, ¿me entienden Ahora que decir al Gobierno, usted no puede aprobar eso hasta que no se, se acabe la revisión de los padres de la Oficial Federal 21-22, cuando usted quiera. No se puede aprobar un la de la explotación sin primeramente ver todos los motivos, porque no solamente es la media de las lluvias que han metido la sequía anterior, este año está lloviendo hay otros condicionantes los casos ecológicos demás que influyen en eso o sea, es imprescindible eso sí que es cierto, que los políticos digan claramente al gobierno de la nación al gobierno formado por socialistas y Podemos, no se puede firmar en Consejo de Ministros una regla de explotación que perjudica totalmente la filosofía del Tajo Soto. Eso es lo que se aprobó, creo, el interviento de este público. Lo que más han hecho, nos apoya, pues muy bien, pues bueno, nos acompaña a nuestro valor. bien, estupendo, pero es así. Pero es que esa, yo lo he exigido hace tiempo. Es una exigencia que tiene que hacer política, claramente, el presidente de Itachi Poput, el presidente de, de Murcia y el presidente de Andalucía. Las tres comunidades autónomas ¿eh? representan el 40% del territorio nacional y se les va a recortar sus derechos y a su gestión en el trajo segura. Mesa... Claro. ¿Usted pertenece a la mesa provincial del agua, de la diputación? Sí. ¿También sí. va a realizar una declaración institucional o un acuerdo como este exigiendo al Gobierno que no apruebe en Consejo de Ministros ese decreto? Pues yo creo que sí que será. El otro día días se ha algo un además de la formación, pero ya se dijo por parte de todos y del demás para para con esa impostura, pero lo importante, lo importante es que eh vamos que que haga declaraciones institucionales por todos los sitios, que se ponga eh toda digamos, la carne en el asador, que nos jugamos mucho en este, en este caso, porque estamos haciendo unas revisiones de los paneles ideológicos que nos van a quitar de 80 a 100 metros cúbicos con, los, con el incremento de operación económico Entonces, es en pena pandemia, en plena crisis, que un consejo de ministros haga esto es una cuchillada vamos, a traición. ¿Quiere decir que no lo van a, a prolongar, no lo van a demorar? ¿Esto podría suceder una vez dado el visto bueno en la comisión de los técnicos al decre, al informe? ¿Esto podría ocurrir la semana que viene, el mes que viene? Eh. No, el, el procedimiento administrativo yo no tengo claro, pero hace falta informe del Consejo de Estado, pasa, pero pero esto antes de Navidad se podría hacer. Si sí, sí, nos enseñan los dientes... Claramente, ¿eh? lo delante lo haremos, cuando podamos estaremos en la calle, pero los poderes políticos y los ciudadanos, porque yo creo que no estamos dando importancia a lo que está pasando últimamente, nos están cambiando nuestra forma de vivir, el señor de la huerta tradicional que han mantenido los productos europeos, ecológicos y naturales en esta pandemia, el señor de la fara que ha agregado, no podrá hacerlo porque con agua de salada es imposible. ¿Eh? Hemos dado un ejemplo, los agricultores y los regantes, del mantenimiento de, de los productos para poder eh, comer cuando hace falta otras cosas y ahora resulta de que en vez de apoyarnos nos machacan con esto. Es injusto y es depredable. Y la sociedad debe ...vamos, debe castigarlo... ...los que están haciendo esto... ...ni saben lo que es la agricultura tradicional... Ni, ...ni se sientan con los regantes... ...para explicarle ...porque no son sentados y decir... ...mira, hemos hecho esto y esto... ...dicen, que dicen, que dicen... ...así, de a vos... ...con los representantes legales... ...que tiene un montón de regantes... ...estas sindicatos, estas regantes... ...estas recorebas, esta cantidad... ...y no se reúnen... ...y no lo explican... ...es una hoja de ruta que hace y como los ciudadanos tenemos otros problemas más importantes con la, con la crisis económica y demás, pues esto es un voto que nos van a meter por la cuadra y escondida y lo van a hacer. Ojalá me equivoque. Yo estoy convencido que lo van a hacer. Porque si no, no empiezan en esta nueva. Está convencido, pero no es cuestión de que usted esté convencido. Deben estar convencidos todos los regantes para poder iniciar las movilizaciones. Tenemos que estar lo estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestra generación no podemos consentir que en esta provincia la cuarta provincia o quinta del Estado español del Tajo Seguridad no lo recorten el Júcar y el Nado Pobre pongan en marcha ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué lo que pasa aquí con el agua? Pero, por el amor de Dios, si es muy sencillito oiga usted, yo necesito 60, tengo 40 me faltan 20 ¿de dónde me lo traigo y a qué precio pago? si es muy sencillo Pues o no ni explicación por, por parte del Estado. Da vergüenza. ¿Se siente solo en esta lucha o le respaldan más regantes? Yo supongo que los regantes eh, apoyan, por supuesto. Yo creo que sí nos apoyan todos los regantes, pero pero yo ahora mismo quiero dar un clamor a los políticos de alto nivel. De alto nivel, no hay un plan hidrológico nacional que nos aprobó nunca. No hay ¿qué pasa con el agua?, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos porque hay inundaciones en el Ebro y no ponemos envases en la margen derecha que, que, que se inunda todos los años?, ¿qué hacemos que no hacemos inundaciones en el duelo que se inunda todos los años?, ¿qué hacemos que nos ponemos una tubería de aquí para allá para conectar eh, los, los, los territorios secos con los que están inundados?, es que es muy, muy sencillito, si es que eso eh, España ha sido ejemplar en las planificaciones geológicas y ahora está muerto del plan. Hay que prevenir las inundaciones y mitigar las sequías. de que no entiende a eso, pues espere vámonos. Pues estaremos ahora con el problema de la sequía y dentro de tres meses otra gana que nos inunde los campos. ¿Eso es lógico? Pues no es lógico. Pues Ángel Urbina, toda la suerte del mundo. Gracias. A nosotros como siempre. 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 Grupo Municipal Compromís... ...Perelds... ...101.4... ...Telelds Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 10 y 21 minutos... ...y aquí comenzamos... ...cambiando la sintonía... La ronda de noticias y lo hacemos dando la bienvenida a nuestro compañero Daniel Álvarez. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Ros. Daniel, eh, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy lo que tenemos es recordar a los, a los oyentes que ayer por la tarde la consejera de Sanidad, uh -huh. Ana Barceló, nos informó de que el ritmo de contagio en Elche está superando ligeramente los 10 casos al día. Según los datos que publicó la consellería, desde el 23 de julio ya se han detectado 41 casos nuevos. Esto hace que aumenten los positivos en las últimas dos semanas a más de 92 casos, que la verdad es algo que hay que tener muy en cuenta. Uh -huh. También eh, resulta que ayer la consellera se reunió con el alcalde Carlos González para uh -huh. informarle de que bueno de que en elche uh -huh. está pasando algo que no se puede dejar a la suerte. Hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. esa reunión con el alcalde y justo hoy, uh -huh. hace nada, hace escasos minutos, ha comenzado una rueda de prensa en el que el alcalde iba a informar de lo que se dijo en esa reunión. Ah, una rueda de prensa en la que no estás tú, porque estás aquí, Exacto. está nuestra compañera Ana Pascual, sí. y es importante porque ha comenzado a las 10 y cuarto y no solo está el alcalde en la rueda de prensa, también están los concejales de emergencia y sanidad, uh -huh. con uh -huh. lo que ya hay indicios de, de lo que van a hablar, supongo que claro. más medidas Exacto, para sí. evitar esos contagios aquí Exacto. en el municipio sí, ilicitano. Estaremos, por tanto, muy muy atentos y a la una lo contaremos todo en vuestro informativo, Daniel. Sí. ¿Qué más tuvimos ayer? Ayer también eh, tuvimos el acto de clausura del curso en la Universidad Miguel sí. Hernández. El rector Juan José Ruiz informó que está en colaboración con otras cinco universidades este viernes y van a mandar a la consellería un plan de universidades donde se informa de una serie de métodos y normas que deben seguir tanto los alumnos como los profesores de cara a la nueva normalidad y al nuevo curso que, se, que, se, que comenzará en septiembre. Uh -huh. Mhm. Y también hubo un, eh, la inauguración de varias esculturas dedicadas a las víctimas del COVID. Exacto, se hicieron en el, en el justo al lado del edificio Arenals. Se hicieron dos montículos, se hicieron una ofrenda floral, pues para las víctimas un un recordatorio, un homenaje, un homenaje para las víctimas, recordar que eh, bueno, esto para recordar esta pandemia. En un futuro ya uh -huh. esta pandemia terminará, pero claro, Pues ayer ayer fue una jornada apretada porque también tuvimos la visita del conseller de Economía Sostenible, Rafael Piment, a esa empresa que está fabricando ahora mascarillas, que se ha reconvertido Y en esa visita al Parque Empresarial, el conseller eh, de Economía pues anunciaba ese plan pionero que se va a poner en marcha para que las empresas puedan trabajar en ese, en ese sector eh, sociosanitario o en el sector sanitario. Sí. Es una oportunidad para autoabastecernos si y no depender de países de terceros en las próximas oleadas, si es que las hay, hasta al menos que se consiga la vacuna. Claro, hay que estar siempre provistos y bueno que mejor si sí lo podemos hacer. Desde y en el aquí. parque empresarial claro. hay ejemplos de emprendedores. Bien, pues eh, eso fue en cuanto a la jornada de ayer. Hoy Ajá. tenemos esas previsiones, esa rueda de prensa que ha comenzado hace unos minutos Exacto. en el ayuntamiento. Y, ¿Y qué más tenemos? Tenemos luego a las 11 menos cuarto, tenemos a la concejala de movilidad de Esther Díez, que va a informar sobre la accesibilidad de las paradas de autobús. A las 11 y 10 tenemos una rueda de prensa con Pablo Ruz, que es el portavoz municipal del Partido Popular. Y a las 11 y media el alcalde y la concejala de Cultura, margantón Antón, Asistirán a un ensayo de La Morte y la Doncella, que es una producción del Instituto Valenciano de Cultura, que ha sido escogido, han escogido a Asun Noales para su dirección y se va a llevar a cabo en El Escochador. Hay que recordar que los eventos culturales no se han paralizado en Elche, continúan uh -huh. el Festival de Cine Independiente, sí. de hecho arrancó sus proyecciones en el Ordo del Chocolater el viernes por la noche y hoy hay proyecciones claro. hasta el viernes que se entregarán los premios. Claro, la cultura no, no se detiene siempre no. con las medidas de seguridad. Y en la Yocha de Altavix también abre sus puertas a ese Festival Internacional del Jazz que también claro. se dejó para para esta semana, la última del mes de julio, principio del mes de agosto. Sí. Así que tenemos Festival de Jazz y Festival de Cine claro. en elche Sigue, la vida sigue. Claro que sí. Daniel, y vosotros también seguís ¿Tú ahora a qué rueda de prensa vas? Yo voy a ir a la rueda de prensa de Esther Díez uh -huh. para, informar, para ver qué nos va a contar de, lo de la accesibilidad, qué, qué, qué es lo que van a hacer. Uh -huh. Y luego también, bueno, la rueda de Pablo, también tenemos vamos a sí. asistir a esa... No sabemos el tema de los populares. No. Aún no sabemos. Bien, pues hay que esperar a la, a la, claro. a la una, Daniel. Sí. Pues muchísimas gracias, Daniel, por el trabajo que realizas. Siempre a ti. Gracias. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias... ...lo hacemos ahora... ...después de dar las gracias a Daniel Álvarez... ...lo vamos a hacer ahora... ...con nuestro compañero Paco Gómez... ...nos va a contar si ya sabemos... ...si el Elche jugará al el playoff... ...vamos a ver... ...cómo avanza este culebrón... ...Paco, cuéntanos... ...buenos días... Hola, buenos días... ...continúa la tensa espera en el Elche Club de Fútbol... ...para ver si finalmente disputará el playoff de ascenso a Primera División... El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol continúa con las investigaciones y hoy llama a declarar hasta cuatro miembros del club madrileño. Concretamente, el juez instructor de la Federación Española de Fútbol en el caso Fue la ha citado a declarar al presidente Jonatan Praena del Fue la al entrenador Sandoval, al capitán Hugo Fraile y al médico Juan Manuel Blanco. De esta forma, competición continúa investigando lo sucedido en la última jornada de segunda división y vía telemática, hoy a partir de las 5 será el encuentro con los implicados. Por ello se espera que no haya una decisión hasta el próximo jueves, lo que también retrasaría la disputa del playoff de ascenso a primera, que continúa a la espera de que el comité confirme el planteamiento de la liga y se suspenda definitivamente el Depor labrada ...por causa de fuerza mayor... ...una de las principales preocupaciones... ...ahora mismo del Fuenlabrada... ...es que en las últimas horas se rumorea... ...un posible descenso administrativo... ...al club madrileño... ...una medida de penalización extrema... ...que trata de evitar la liga... ...ya que el presidente Javier Tebas... ...ha asumido públicamente... ...toda la responsabilidad... ...del viaje de, del Fuenlabrada... ...por otro lado... El Tribunal Superior de Justicia de Galicia... ...ha informado de que han interpuesto tres denuncias... ...en los juzgados de La Coruña por diferentes particulares... ...todas se dirigen contra La Liga, su presidente Javier Tebas... ...y contra el labrada ...los nueve denunciantes que están detrás de ellas... ...consideran que La Liga, Tebas y el labrada ...son autores de un delito de desobediencia a la autoridad... ...y otro contra la salud pública... ...por esos presuntos delitos... Piden al juzgado que esclarezca las eventuales responsabilidades penales y civiles que se pueden derivar de los hechos que exponen en sus escritos. Paralelamente, el Ayuntamiento de Acoruña ha solicitado a la Fiscalía que investigue los hechos relacionados con el viaje del Fuenlabrada por si fuesen constitutivos de delito, después de que la Sanidad Gallega confirmara que el club viajó desde Madrid a la ciudad con cinco positivos por coronavirus, mientras competición sigue depurando responsabilidades, el equipo, el Elche sigue con sus entrenamientos, con la cabeza puesta en el Zaragoza, pensando que van a disputar el playoff, aunque todavía sin una fecha fija y sin una confirmación oficial. Hasta luego. Hasta luego, pues este momento de espera evidentemente perjudica al Elche, que debería estar concentrado para el próximo partido. Veremos cómo termina y vamos nosotros a terminar esta ronda de noticias con la predicción meteorológica con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Buenos días. Muy buenos días con la masa de aire cálido El calor nos va a acompañar por lo menos hasta el domingo A partir del lunes ya tendremos un respiro Durante esta madrugada, noche tropical con temperaturas nocturnas Que en buena parte del territorio no han bajado de los 21 22 grados Aquí en la ciudad hemos tenido una noche ecuatorial Con temperaturas que no han bajado de los 25 grados Al igual que en la localidad vecina de Santa Pola Para la jornada de hoy, predominio en cielos despejados, viento en calma primeras horas por la tarde, viento flojo de componente este, racha en torno a los 30 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 33-34 grados. Para mañana jueves, más de lo mismo, predominio cielos despejados, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas en torno a los 34 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 25 grados. A partir de viernes, eh, con el avance de la masa de aire cálido, tendremos algo más de calor, sensación térmica de bochorno, temperaturas ambientales máximas que podrían alcanzar en la ciudad los 35 grados. El domingo máximas en torno a los 34 grados y a partir del lunes ya tendremos un respiro con temperaturas que bajarían por lo menos hasta los 31-32 grados. Aunque seguiría la sensación térmica de bochorno y es que tenemos un mar mediterráneo recalentado frente a nuestras costas y ya estamos alcanzando temperaturas máximas el orden de los 28 grados el viento de componente marítima durante estos días se va a encargar de aportar niveles altos de humedad ambiental que es lo que ocasiona la sensación térmica de bochorno hasta luego tele radiomarca 101.4 la radio de elcheP qué elegir restaurante martino?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 ¡Feliz verano! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 33 minutos de la mañana, tenemos eh, casi 28 grados de temperatura... ...y en esta recta final del programa La Glorieta... ...vamos a comenzar en este programa, del miércoles 29 de julio... ...nuestra ronda de entrevistas con los portavoces municipales... ...para conocer en detalle esos acuerdos del Pleno Ordinario de este mes de julio, que tuvo lugar el pasado lunes en el Centro de Congresos. Y esta ronda la comenzamos entrevistando al ex portavoz de Ciudadanos y concejal no adscrito del Ayuntamiento, Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. El pleno del lunes, ¿pudimos ver de qué forma ha llegado también a esta corporación municipal de la que forma parte la ampliación del uso obligatorio de mascarillas? Sí bueno fue una decisión que comentamos y pusimos en común en la junta de portavoces del viernes anterior a, al pleno del lunes. Eh, creemos que, que era que era necesario y y así fue eh, todos los grupos a, apoyamos esa esa situación y bueno el lunes como pudieron comprobar todos ustedes y todos los medios de comunicación, pues pasamos prácticamente todo el pleno con las mascarillas exceptuando los momentos de la intervención en los losbriles. Eh, hubo junta de portavoces el pasado viernes eh, ayer la consejera se reunió con eh, la consejera de sanidad se reunió con el alcalde tuvo una reunión un contacto con él hoy precisamente hay rueda de prensa en estos momentos del alcalde y los concejales de seguridad y de sanidad porque van a informar de, de las medidas que se pueden adoptar porque hay una aceleración lo estamos viendo de contagios en la comunidad valenciana pero también aquí en el Che se habló de ¿En qué situación está Elche en estos momentos por esos nuevos casos positivos que a diario se están detectando y que preocupan? Bueno, lo que se habló es, la, como, como bien dices, la, la preocupación que hay, no solo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana, eh, por este por este tipo de rebrotes que hay y que, que aparecen en todos los municipios, no solo en Elche. Eh, se habló de eso, se puso encima de la mesa. Eh, también se explicó que no es una situación alarmante, pero que hay que tener muchísima precaución y muchísima responsabilidad. Eh, el ayuntamiento va a incidir otra vez en, en, en campañas de, de prevención para toda la ciudadanía. Eh, vamos a tener que ser mucho más responsables, sobre todo en lo, que queda, en lo que queda de verano. Es un periodo, es el periodo estival en el que evidentemente, como españoles y como ilicitanos, pues nos gusta mucho eh, convivir con, con la gente, salir, entrar y entonces... Es un problema, es un problema y, y vamos a tener que ser un poquito más responsables todos. En esa reunión de la Junta de, gobier de Gobierno y de Portavoces, los grupos de la oposición, ustedes propusieron algunas medidas para frenar la pandemia y reactivar la economía. Bueno, el tema de, de frenar la pandemia, como he dicho, es una cosa que depende eh, no solo de nosotros como corporación municipal, sino de, de todos los licitanos y licitanas. Hay que ser un poquito más responsable, eh, porque está en juego mucho. No, no solo está en juego la salud, también, que es lo más importante, sino también la economía, la economía del municipio. Eh, por esas circunstancias eh, se va a reincidir en tener una mayor vigilancia por parte de, de la policía local. De hecho, quiero aprovechar tus micrófonos para alabar el gran trabajo que está haciendo la policía local en todo el litoral ilicitano, en las playas ilicitanas. Prácticamente todos los días, casi a todas horas, están pendientes del litoral. Y bueno, creo que esa es la línea por donde tenemos que ir y concienciar, sobre todo concienciar a la gente y ser un poquito más empáticos con el vecino. ¿Hablaron de eh, aplicar medidas más restringidas para el ocio nocturno, para la hostelería? Bueno, eso todavía no se ha puesto encima de la mesa. Eh, evidentemente, esto se pondrá encima de la mesa siempre y cuando eh, la situación vaya complicándose aún más, si es que se complica, esperemos que no. Eh, yo espero que esto poco a poco vaya remitiendo. Pero, evidentemente, evidentemente si la situación se fuera complicando, habría que sentarse y tomar medidas y, evidentemente, hablar con los colectivos o con las asociaciones eh, que estén implicadas en ello, claro. Esa Junta de Portavoces sirvió, evidentemente, para programar el turno de las mociones del pleno del lunes, pero también supongo que les informarían de los acuerdos de la Junta de Gobierno, porque se produjo horas después de esa reunión del equipo de gobierno del viernes. En esa reunión del equipo de gobierno se acordó instar, no sé si les informaron a ustedes, instar a la empresa Acostas, para que derribe la estructura la nueva estructura del hotel de arenales y también sí. se aprobó una modificación presupuestaria para destinar nueve mil euros con el fin de poder levantar de forma subsidiaria el vallado para proteger eh, la zona de las ruinas eh, para proteger a los ciudadanos de las ruinas del sí. hotel de arenales que están en primera línea sí bueno esto es un tema recurrente ya eh, desde hace varios meses y varias semanas el problema del Hotel de Arenales es un problema que viene enquistado, como todos sabemos, desde hace muchísimo tiempo, judicializado. Entonces, pues bueno, eh, se, se informó de lo que ha comentado usted, de, de la situación de que eh, Costas ahora debería hacerse cargo del derribo. Eh, y bueno, y también la, la situación de vallar el, todo lo que es el perímetro de esa, de esa ruina de, del Hotel de Arenales, precisamente por lo que dice usted, por el peligro para los viandantes y los ciudadanos que puedan circular por las inmediaciones, creo que eso es lo más importante, creo que, que es lo que habría que hacer. En esa modificación presupuestaria también quieren destinar o dieron de alta una partida de 45.000 euros, no sé si le informaron a, a usted, a los grupos de la oposición, para poder afrontar también eh, de los fondos EDUCIS para modernizar el paso de Germanías y además sí. y además eh, se quiere eh, acoger a una línea de subvenciones para rehabilitar el Molí Real, unas líneas de subvenciones que el Ministerio ha lanzado de 400.000 euros para todos aquellos municipios sí. que tengan Patrimonio de la Humanidad. ¿Ustedes están al tanto de, de estas iniciativas? Hombre, el, evidentemente sí. Eh, el, la, em, empiezo por, por lo último. El tema del Molí Real ya viene también de largo. Es un, no podemos dejar que que la infraestructura que tenemos ahí cerca del cerca del río pues se vaya cayendo a, a pedazos, que es lo que realmente está sucediendo y es una situación preocupante. Y también, otra vez reitero, podría generar algún tipo de peligro para, para las personas. Creo que es fundamental rehabilitar, sobre todo, eh, un tema que es cultural y que es de nuestro propio municipio, como es el edificio del Morín Real. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el, el tema del paseo de Germaníes, como está viendo, parece ser que el equipo de gobierno está... Eh, tratando de eh, hacer un lavado de cara por barrios y por, por vías y por avenidas. Eh, bueno, eh, entiendo entiendo que se debe hacer para eh, la situación en la que estamos ahora, pues para hacer que la ciudad sea más amigable al transeúnte, eh, creo que es positivo, pero también hay que hacerlo con un poco de cabeza. No podemos ir haciendo parches en un lado y en otro sin ningún tipo de de plan urbanístico de las vías y las avenidas. Esto es lo que me preocupa a mí. sí Pero bueno, si todo lo que sea eh, positivo para el peatón es es positivo para mí, pero reitero, esto no se puede hacer de forma parcheada. ¿Y el pleno del lunes fue positivo para la ciudad? Yo creo que sí. Yo creo que básicamente todos los plenos son positivos porque se ponen encima de la mesa y se debaten cuestiones realmente que importan a a la ciudadanía. Evidentemente hay otras situaciones, eh, como pudimos ver en el Pleno, que, que no tocan. Pero bueno, para eso estamos eh, el resto de grupos políticos pues para debatir y para, para discutir sobre estas circunstancias. Creo sinceramente que claro, claro que sirven. Por ejemplo, su moción. ¿Su moción sí. eh, en qué consistió? Bueno, mi moción es, eh, iba encaminada a que Elche, el municipio de Elche, pudiera estar dentro de lo que es el programa Rising Up in Spain, que, que realiza el Instituto de Comercio Exterior, que depende del Ministerio eh, de, de Comercio y Turismo, precisamente para que Elche entre dentro de un catálogo de ciudades a nivel nacional para que las nuevas empresas de nueva tecnología, innovación, innovación y desarrollo tecnológico puedan radicarse en nuestro municipio. ¿Cómo? Pues aprovechando que tenemos y que estamos realizando el proyecto de Elche Campus Tecnológico, vi bastante apropiado que sea en esta ubicación donde Elche pueda disponer de este tipo de empresas que puedan venir a ayudar y a realizar sinergias con otras empresas ilicitanas y a crear ya crear empleo. Creo que es muy positivo eh, eh, atraer eh, este tipo de empresas porque aumentamos el tejido empresarial del municipio, le damos un, un aire nuevo, un, un viento fresco que vuelve al tejido empresarial y creo que sería muy positivo que este tipo de empresas vieran a Elche como un sitio donde, donde asentarse. ¿Y qué otros acuerdos alcanzados en el Pleno por unanimidad han sido positivos o son necesarios para el municipio? Bueno, eh, en, en primer lugar hubo una, una modificación eh, presupuestaria, como todos sabemos, para el tema se hizo una partida extra para ayuda al colectivo de La Palma Blanca. Creo que era eh, indefectible que esto saliera adelante porque era un colectivo que evidentemente como todos ha sufrido mucho daño, pero este colectivo conlleva una idiosincrasia propia nuestra y creo que va más allá de lo que es un colectivo un colectivo normal de, de la economía de nuestra ciudad, creo que va en nuestras raíces y no podíamos dejarles en la estacada. Y por otro lado, pues se aprobó también una serie de una modificación presupuestaria en cuanto a actuaciones extraordinarias que habían realizado la policía, la, la policía local debido a la situación del estado de alarma, eh, un trabajo, como he dicho antes, inestimable para, para la policía local y creo que, que era positivo. Y también se aprobó la, la inclusión de 15 plazas nuevas de agente de la, de la policía eh, por una resolución judicial que, que obliga o obligaba al ayuntamiento a que estas a que estos 15 agentes entraran a formar parte del cuerpo de la policía local de él. También, en cuanto a la moción que no se aprobó, fue la de la avenida Juan Carlos I de quitar el nombre del rey emérito a esta avenida y sustituirlo por otro, por Asunción Ibarra. ¿Ustedes votaron en contra? Sí. Bueno, como pudieron comprobar todos, absolutamente todo el mundo votó en contra. Eh, el único que votó a favor fue el grupo que el proponente, que era Compromís. Eh, E incluso su socio de gobierno el Partido Socialista votó en contra de esta de esta moción mi intervención en el, en el Pleno en cuanto a esta, a esta moción planteada por Compromís fue muy clara y muy muy directa eh, ahora no estamos para estas cosas creo que la gente no entendería que nos dedicáramos ahora a cambiar el nombre de, de Calles por, y poner otras yo también dije que no tenía ningún problema en, en ponerle un, una calle a Asunción Ibarra evidentemente, pero daba la sensación de que el pisuerra pasaba por Valladolid y, de paso, pues le, le daban un, un golpe a la monarquía y al rey emérito. Sinceramente, creo que esto ahora no toca. Estamos para otras cosas, para salvar la economía, salvar el turismo, salvar al tejido empresarial. Creo que para eso es para lo que estamos y para eso es para lo que los eh, ilicitanos quieren que estemos en el, en el ayuntamiento. Y, sinceramente, también el tema de la presunción de inocencia... Eh, compromiso eh, se lo tenía que hacer mirar porque hubo un, un, se pasaron de frenada sinceramente, creo que todavía no hay ningún tipo de circunstancia eh, concreta lo único que hay son noticias en la prensa y grabaciones del ex comisario Villarejo y bueno eh, yo como abogado con eso no iría ni, ni a la vuelta de la esquina a defender o a, a, a iniciar un procedimiento porque no hay ningún tipo de prueba fehaciente de ello Pues no hay mucho más tiempo y ya que ha hablado del turismo en el pleno, eh, me gustaría terminar con este asunto porque en el pleno se abordó este debate a un, a raíz de una moción que presentaron los populares y que fue rechazada por el equipo de gobierno, argumentando el concejal de turismo que ya hay un plan o un plan turístico eh, en marcha. ¿Usted aprueba la gestión turística de este equipo de gobierno? Se podría hacer muchísimo mejor. Yo la, la moción que presentó el Partido Popular yo, yo la apoyé, no salió adelante, como usted ha dicho, pero el plan turístico que está llevando el equipo de gobierno creo, sinceramente, que se podría hacer mejor. Creo que este tipo de propuestas, no solo ya que sean del Partido Popular o de cualquier otro grupo municipal, creo que tendrían que ponerse de forma común encima de la mesa para que todos los grupos políticos pudiéramos aportar. Eh, creo que entre todos podemos hacer más que solo unos solos, unos solos eh, llevando el timón del turismo, pero bueno, el equipo del gobierno considera que ellos ya están haciendo lo suficiente. Yo reitero que creo que se puede hacer muchísimo más, pero bueno, el tiempo nos dará la razón y, y veremos qué, qué pasa en el futuro. Pues muchísimas gracias Eduardo García Antiveros por explicarnos el contenido de su moción que fue aprobada por unanimidad en el Pleno Ordinario de este mes de julio. Gracias. A usted. 101.4 Tele-Elx Radio Marca Cuando pienses en madera, piensa en maderera licitana.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 Descubre descuentos exclusivos en Skate Automóviles. Descuentos de verano en todas las marcas. Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Pro y Abarth. No los dejes escapar y aprovecha las mejores ofertas del mercado. Jeep Compass 120 caballos, versión Sport, solo 21.200 euros. Fiat 500X Urban, sólo 15.200 euros. Fiat Tipo Pop Business, 120 caballos, 14.200. Este verano estrena coche en Skate Automóviles. No te quedes sin el tuyo. Skate Automóviles, en el sesor José fal corta 37 y 41 en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida Rebentó 1 Falta 9 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros seguimos aquí pues ahora con música, con un bonito tema que interpretado por el grupo Los Secretos vamos a escuchar la, esa bella canción que Enrique Urquijo, título Ojos de Gata, donde narra una derrota, su fantasía de seducción y termina con una borrachera, Sabina, la título y nos dieron las 10.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 Todo mi repertorio con el quiero ver la col me acuno entre sus mantas y soñé con su sombra de gato no recordé que no me hago esperado Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario. ¿Pero cómo explicar que me vuelvo vulga al bajarme de cada escenario?